Bueno, les decía que los mobiliarios, todos lo que son los cumplites para los niños, estamos contratando para cinco kinder. A los niños carpinteros se contrataron la gestión anterior con el mismo material, nosotros estamos ahorrando 21.400 bolivianos. Solo con la ganas, primero pelear la economía, pelear los hitos que son del pueblo. Y segundo, con esta gestión no se debía ni un peso. Esas son las diferencias. Esa es la diferencia de saber administrar bien. Y eso es lo que nosotros vamos a demostrar y estamos haciéndolo. Porque el administrar bien hay que hacerlo con esfuerzo con cariño y sobre todo con honestidad. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que nosotros queremos, de que nuestra gente, nuestros niños, también sepan que cuando les toque desempeñar una función, lo hagan con esos principios y valores. Valores que nos van a permitir tener un mejor futuro, nos van a permitir tener unos mejores gobernantes. Para eso es que nosotros debemos invertir, pensando siempre en que tiene que venir vías mejores. Yo le agradezco a los padres de familia. Le agradezco aquí a las OTB. Ayúdennos a fiscalizar los recursos del pueblo. Ayúdennos a que entre todos podamos garantizar de que la plata que se tiene, que es del pueblo, alcance para mayores cosas. Depende de ustedes para poder hacer este trabajo. Lo que yo les garantizo es que ustedes puedan tener toda la documentación en sus manos y entre todos podamos hacer de que se haga una transparencia real y efectiva. De eso se, de eso se trata la transparencia.